Solo un momento especial Para comprar y celebrar En Radio Fantástica de Talca En la tarde no espectacular, nada, espectacular, espectacular Llegó la hora de vender Comprar, cambiar O regalar La feria del hogar A su servicio En Radio Fantástica de Talca Con Alfonso Fernández, Alfonso Fernández. Para comprar y celebrar Un momento único y familiar Nos reunimos En la Feria del Hogar En la feria del hogar mía y tuya, más tuya que mía. <ríe> como Con el aluchito, saludos a su, su auditores, saludos. Hola, salud. hola, ¿cómo están nuestros auditores? ¿Cómo ha estado, en Alfonso? Qué gusto estar nuevamente, ¿no es cierto?, a esta hora para acompañar a toda la gente que quiere vender, comprar y permutar. Será su gusto, será su gusto. Ah. O sea, es nuestro gusto, es nuestro gusto, como Dios manda, porque estamos con todos los auditores, la sintonía, en las diferentes casas de Talca, las séptimas regiones, los talleres, los almacenes, el... el los emporios, los supermercados, los colectivos, las micros, en todas partes escuchan este programa la feria del hogar. ¿Por qué? Porque es el único programa de servicio a la comunidad y también es entretenido, también es eh, informativo y también es musical. La música a cargo responsabilidad absoluta 100% de Luchito Ortiz, reta mal, que nunca lo hace mal. ¿Es? ¿Cómo estoy? ¡Bien, poco! Bien, bien, bien. ¿Cómo estoy, Godoy? Eso es, Arturo, ¿usted sabe qué fue? Arturo Godoy o no? ¿Arturo Godoy? Sí, ¿a quién ¿No fue, fue Arturo Godoy? era medio bueno para los puñetes, parece? Bueno, para los puñetes. ¿Ah? Era un campeón de salto de la valla je, je, eh, chileno. Ah, ¿no, no era? No, que... no, me equivoqué yo, claro, ¿Qué? no fue... que ...peleó con el campeón mundial Joel Oys... ...ahí Eso. está, ahora me estoy... está equivocado, nada que andar saltando... <risa> ...feria de hogar... ...entramos en materia miércoles... ...entramos en materia... ...pero hoy es viernes... hoy es viernes ...ya dije miércoles pero hoy es día viernes... <risa> ...entramos en materia... ...se vende un auto Renault... ...dos puertas año 1986... ...estado buenísimo... ...lindo, bueno... ...documentación al día... Hay que hay que verlo. Bueno, el que lo ve lo va a comprar. Tiene que llamar para hacer negocio al 94 19 13 70. 94 19 13 70. Heredel uh -huh. Hogar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A la orden suya, mi estimado amigo auditor. Yo o sea, tengo para rentar una, una pieza. Ya. ...grande, con baño... Eh, ...incluido, baño independiente... ...bueno... Luego, ...con cerámica, galefón... Eh, ...la pieza alfombrada... ya ...con cama... Mm, ya. Eh, ...con cama de una plaza... ...ya... ...ya en el sector de la vía Pucará... ...bueno... Eh, ...se rienda en 75 mil pesos... ...correcto, ya... Eh, ...interesado en llamar al fondo 681... 681 <risa> Ya me había quedado desde ayer 681 681, pero también tenemos un celular. Sí, el número 95 31 76 05. Repitamos el número. 9 5 3 Correcto, que le vaya muy bien Gracias adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós Estamos para servir a la colectividad aquí a través de Fantástica En el 92.3 FM y también en el 97 AM Fantástica Atención Se rienda casa en Villa Bucará 26 Sur 505, ...esquina 4 Poniente... ...una ubicación extraordinaria... ...Villa Pucará... ...23 Sur 505... ...esquina 4 Poniente... ...tiene dos dormitorios... ...con closet ambos... ...amplio living... Eh, ...una cocina... ...comedor tipo americano... ...terraza... ...piso con cerámica... ...protecciones... ...entrada de auto... techado echado... ...pero don entrada de auto, ah? ¿eh? Entran dos o tres. También lavadero, grande. Todos los servicios básicos están al día como Dios manda. Por esta casa de la Villa Púcara, tienen que llamar al 90, 99, 97, 44. 44. ¿Qué me dice usted lo que acabamos de ver en la televisión, eh, Luchito Dino, de comentarios, a eh? Una estrellita la mostraban una, una estela en el cielo ¿eh? de Miami, en Miami. En Miami una estela gigantesca pero como redondela que se disolvió posteriormente y alguien dejó la estela alguna nave extra... extraterrestre extraterrestre. Eh, se mostró después algo que como que se iba después de dejar la estela pero es la estela más grande y más curiosa habida en el mundo hasta la hora en los cielos de Miami Algo quiere, o nos hace pensar que no Algo. estamos solos acá. ¿eh? Pero si yo lo vengo echando hace mucho rato, boluchito, como yo no he mentido nunca en la radio, jamás, jamás, claro. excepto para los 28 de diciembre. Ah, no. no acuérdense, la ballena. Hasta que Hasta ballena aparecen en los ríos. Ahí en el puente del río, claro. Oiga, yo jamás he mentido y, y sigo sin mentir. Yo digo que el fin del mundo se está aproximando. ¿Por qué? Quiero afirmar mi palabras. Porque anoche escuchaba nuevamente un programa de la tele donde va todos los días jueves un señor que habla de, de lo que ha sido el mundo y de lo que va a ser. Es un científico muy joven, muy, pero un científico tremendo. Y dice que se aproxima el fin del mundo. Viene una tercera guerra, decía anoche. Una tercera guerra mundial. ¿Y por qué, dice porque hay que pelear lo que es el agua, agua. El agua se está terminando en el mundo. Creo que en Australia es donde hay más agua, hay un país que no es Chile, son dos donde hay más agua. Pero va a haber una tercera guerra mundial a raíz de que el agua está escaseando terriblemente. Y tendríamos que morir mañana pasado. Yo no lo voy a ver. ¿Y por qué no? Lo voy a ver de otro mundo a lo mejor que la Tierra está en peligro vamos a un terreno un temita musical vamos a un maestro musical. musical pues maestro ah, maestro musicólogo póngale sí, sí. música póngale música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 tck tck tck travt tck tck hi Keep up Lindo tema musical para las tardes de Fantástica con la Feria del Hogar un programa a su disposición estimada amiga amigo auditor llámenos cuando usted estime conveniente Oye Estamos con Luchito que ahí usted lo está escuchando para servirles ah, Cuente, ¿sí? cuente También aconsejamos a nuestros auditores que tienen su lugar preferencial cuando tengan problemas con el tubo de escape silenciador o catalítico se dirijan a Silencar 10 Oriente 7 ya. y 8 Sur ¿eh? Ya Y si usted necesita gas, contactese con el teléfono 22 20 73 o 23 15 55, rápidamente llevan el gas a su domicilio y sin cargo para el cliente, junto a distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Y Importador y Comercial Victoria, cada día tiene para usted grandes ofertas. ¿eh? Ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente, tiene todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños. Costado Sur, Costado Norte, todo lo que es la sección de cumpleaños. 1 Sur 9 y 10 Oriente le espera a los locales verdes de la economía en Importador y Comercial Victoria correcto se ofrece también una señorita como asesora del hogar disponibilidad inmediata tengo muy buenas recomendaciones dicha además y tendría que llamarle alfono no 85 perdón 95 22 38 75 95 22 38 75 Oiga, la lástima, lo, lo, lo de cuánto se llama, de ese niñito que se amamantaba con una perrita, por Dios, en el norte, por allá en Iquique. ¿Cómo pueden haber seres humanos tan mala calidad como la madre de ese niñito que lo dejó botado? La, lo amamantaba una perrita, oiga, por Dios. Feriel Hogar, tenemos llamado telefónico, buenas tardes. Pero Alfonso. Cuéntame. Buenas, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Oye, lamentablemente el niñito está acostumbrado Pues tenía una perra de mamá, ¿no? <risa> Oye, tiene toda la razón <risa> Claro, qué bien Con bueno, Alfonso, voy ya. a repetir el aviso de la pieza Adelante, adelante Tengo para arrendar una pieza en la Villa Pucará ya. De buena locomoción La pieza de independiente Con baño independiente Entrada de vehículo Eh, 75 mil pesos Para persona sola que trabaje Ya eh, Idealmente eh, Interesado llamar al fono 681-681 De Talca Más el teléfono celular El 95317605 Ya el 681 ¿Cuánto es? 681-681 es, ¿Está disponible siempre? Siempre Correcto ya, El vale. 95317605 ya. En Whatsapp También está disponible. Correcto, muy bien. Listo, gracias. Chao, chao, chao. Dijo Wenceslao, Feria del Hogar, en fantástica. Ah, Martón, se lo entregamos al tiro por acá también. En, en los, la dos, 10... ca, en los Le... dos canales, ¿eh? los dos canales. Ah, sí, AM. pues y FM y FM ¿eh? oiga verdad que había a la entradita mire me estaba quedando con una visita no ¿eh? como se va a quedar con los anchitos al tío, se lo llevamos para ella ¿eh? pa, mándemelo por correo o mándemelo con eh, Whatsapp ah, ah, ah, ah ya, ya cansado, llegó ya can... sí, ay, sí sí sí <risa> <risa> ya feria del hogar a raíz de lo que me trae aquí Luchito que llegó cansado y que tenemos que subir de así seis escalones señor así es ya Yo hacía tiempo que no hacía ejercicio, así que ahora estoy fenómeno, ya estoy más ágil, subo 16 bajo 16, o sea, todos los días 32 escalones. Oye, y lo vemos también que está más delgado, ¿no? ¿eh? Pero si aquí empieza Yo, claro, me miro los tobillos nomás y me doy cuenta. <risa> <risa> Oye, vendo bicimoto chopera funcionando, 150 mil pesos, habría que llamar al 50... 74 40 67 50 74 40 67 viene llegando este aviso a raíz de lo mismo acuérdense Usted que estaba, siempre fue auditor de otra radio, que ahora también es fantástica, en el 97 AM, fantástica. En el dial AM, ¿estamos? Y en el 92.3 FM, pues fantástica. Y el buzón donde usted siempre traía la correspondencia... ¿Eh? Ahí mismo está buzón esperando su correspondencia en forma absolutamente igual, habitual, igual que antes, envíe como la están haciendo ya nuestros auditores. Son las 3 de la tarde con 25 minutos, 3 de la tarde con 25 minutos. Oiga, esta es una buena noticia para todos los talquinos y para todos los que habitamos en la séptima región. Cámara de Diputados aprobó el día 12 de febrero como feriado regional. ¡Qué bueno, venga! ¡Qué bueno! La iniciativa pasará ahora al Senado, instancia que deberá ratificar la denominación del primer feriado exclusivo del Maule. El que ya algunos postulan que sea de carácter nacional, claro, porque se firmó en tal cara el acta de la independencia de nuestro país, y por eso entonces va a ser feriado, mientras tanto, regional, que es lo que se pidió, oiga, vi la lista de quienes eh, lo solicitan, y hay unos autoridades talquinas que nos tuvieron en esta pedía, está el, el señor Lorenzini, me acuerdo, que otros más bueno y, y otros más, pero no está, los habituales Talquino, ni senador, ni diputado, qué raro, qué raro. Bueno, este mundo está lleno de rareza. Se ofrece un chofer con licencia A5 y D, disponibilidad inmediata. Llamar al 81970378, 81970378 y Quique Puente y lo demás son caleta, también se ofrece una señorita como asesora del hogar, disponibilidad inmediata, muy buenas recomendaciones y comprobables. Habría que llamarla a esta señorita al 95 22 38 75. Alcanzamos otro temita musical antes de la de, de la tanda comercial Luchito. No alcanzamos. No Vamos a la tanda de comer chales y luego viene más música y más feria del de y hogar. Mire, mire lo que viene llegando la hermosa dama. ¿A dónde? Trae ah, trae adelante, adelante, adelante con la tancita de café y otra de té hoy día y quequita o sea, también. Bebida también, también. Y, pues. Mire, pastelito, viene, tan pastelito y una mire. galletita caí. Sí, pero viene muy livianita de ropa, ¿eh? ya, ya, ya, ya. Sin comentarios, luciito. Sin comentarios, <risa> sin comentarios. <risa> La Fiesta del Mes de la Patria Son las escuelas, sombreros y mantas Carreras de caballos lindas rama Que vive el 18 Fiesta Nacional Junto a la, la familia, familia vamos a bailar Huey que paten quincha y pasarlo en Fantástica Junto a la familia vamos a bailar Huey que paten quincha Y pasarlo en Fantástica Fantástica, qué gran sintonía Fantástica no me torne loca Claro que sí, porque no va a ser eh, lo bailable nocturno a esta hora, Luchito, en la feria de lugares. Lo que sí como novedad, ahora estamos en dos canales, en el 92.3 FM y también en el AM canal 97 No escucha, doble ahora. Doble, Exacto. ¿eh? Pues. Han reclamado por ahí que hagamos dos horas, dicen, dos horas en vez de una hora. Pues si usted suma una hora en este canal, Dios Una hora no me... en el otro canal, Hacemos... son dos horas, pues, feria. No, la gente allá en los eh, sectores rurales ya. y también en Talca. Vos, obviamente, no, pues, mi negro, obviamente. Y, no, y vía online también nos escuchan en todas las ciudades y en todo el mundo, a www.radiofantastica.cl. Ahí está, usted me ha olvidado eso, claro. pues, claro, estamos recorriendo el mundo en este Así área. Así es, y, y tenemos la... llamado también, don Alfonso. Y tenemos llamado, vamos de inmediato, en Feria y Hogar, buenas tardes. Mi único gran amigo, ¿cómo se llama? <risa> su amigo Alfonso, pues amigo Tomás. Y más yo, Talpo, Cervantes Delgado. Never in the walls ah, junto oh. con mi cuñado Luisito Ortiz. <risa> Aquí está su cuñado, pues junto con Muy bien, pues ya. Oiga, días primaverales maravillosos, ¿eh? Que sí, eso hace y el ánimo. Es recién, pero le entré a pasarlo a saludar. Pero ya quiero saludos, lo estoy escuchando por el 97, porque se escucha más, los dos canales igual, se escucha Anitón, Anitón. Correcto, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho, amigo mío. Oiga, yo me alegro mucho, era para saludarlo, para saber cómo estaban ustedes, supongo que están bien junto a su familia. Gra gracias, como siempre, siempre, siempre el amigo tan atento, presidente Camarico, cerquita donde sí, está, ¿cuánto ah, se llama los chidos, el Monicaco que está por allá? Ah, eh, el Condorito. Ah, con Condorito, amigo Condorito también, gracias por su palabra, amigo, por su atención a estos dos modestos servidores, gracias, muy gentil. Los muñequitos de la tarde, no <risa> <risa> el muñequito, de la... <risa> de muñequito la tarde. Oiga, mire, una foto cortita, una pregunta que le usted escuchó una noticia que dieron como una semana atrás o más tal vez dos semanas ¿Eh? de que ahora van a hacer tipo un metro de Santiago a Talca. Ahí me pilló. si, sí, el otro día lo escuché porque yo escucho otra radio en la noche sí. que me gusta escuchar porque da casi pura noticia y me que van a sacar un como un metro tren. Yo creo que sí, parece que también lo escuché, amigo mío. Claro, y a parar sí. en todas las estaciones, por ejemplo, que están olvidados, por ejemplo, el tren va a parar en Lontueno, pero en Molina sí, Exacto. en Itagüe no, en, va a parar aquí en, en Camarisco, Mire, por, por el asunto de que la gente viene a ver a Condorito. Exactamente, correcto. Así que estaría bonito, ¿no? Bonito, buena idea, y sirve tanto, pues. Yo, otro, otro. Claro, que Chira alguna vez se ponga el día. Eso ¿eh? es, eso ya, no le quito más tiempo, fue... Juegue... Una hora de copuchas de estrellitas de Gracias por su llamado, amigo mío, y por su atención. Que, que, que lo pase muy lindo como siempre en la posada del lunes lo llamo otra vez. Gracias, correcto. Un, un abrazo, cuñado. Chao, cuyadito. ¿eh? Oiga, lo, lo, lo otro que quería decirle yo es que... Oigo, Alfonso. Oigo. Usted en antes me hablaba de, de que habían, parece, algunas paralizaciones que luego nos va a contar. El servicio médico legal sí, pues, también están en... Ah, o sea, pero si ah, quién no está en huelga. hoy oh, por cual, porque vuelo una mosca ahora a la huelga. A la huelga. Claro, sí, yo, yo, yo tuve para irme a la huelga con Luchito. Ah, ahí? Sí, yo sí, estuve sí. ahí, ahí en la, porque se rompió una azteca en mi casa sí y nadie fue a, a, a parcharla pues. sí que me iba a votar en huelga pues. claro pues hoy así sí, todo el mundo a, a huelga hoy ¿eh? desde ayer que están en huelga esto eh, eh, la gente del es servicio que, médico legal no es cierto porque exigen mejoras laborales y es servicio tenido servicio médico legal exacto también en huelga tienen no, porque yo tenía en mi mente que los los, los del sename los Ay. funcionarios se movilizaron y llegaron hasta la seremi de justicia que en tal que hayalamó del Sename ah, claro, de los, y con el tema de los menores ahí, claro el, el Servicio Nacional de Menores, claro oiga, ¿quién están en huelga también, Lucita? ¿Quién? a Prosopito, el personal del CERVEL Tam ah, del ¿Es el servicio es que electoral? Electoral, claro. claro eh, paralizó sus funciones por 48 horas. O sea, huelga, huelga, huelga y no huelga. ¿Quemaron otro camión para allá, para el, para el También sur? También, no oye. Que... Este mundo está cambiado. Este país, Chile, está cambiado. Todo cambia, todo cambia. Pero algo se está haciendo por ahí, con eh, dándole un poquito más de, eh, de jineta a Carabineros, porque dice que ahora van a poder controlar a, a, a cualquier persona que se vea, sospechados. Pellosa por ahí, pedirle su carnet de identidad para controlar. Aquí. Oye, yo como presidente de la república no sacaría de nada de decirle a los coveneros pequen más presos, pesquen los presos, pesquen los presos. Si hay otro que tiene más poder que carabineros y los sueltan al tiro. Pues. Ah, también. Claro. claro, ¿para qué van a darle más poder a carabineros para que los sigan odiando? Porque a carabineros los odian muchos. Así es. Pues. Claro, no. en vez de todos que somos los agradecidos a carabineros porque están atentos a cualquier eventualidad en contra de la ciudadanía, hoy pues no nos faltan los que están en contra de ellos. Ellos cumplen su función, pero nada la puerta más. giratoria, usted sabe, exacto, eh, continúa igual. Por eso o sea, yo no estaría nada con darle más atribución a carabineros si no lo ...los otros que están más arribita... lo van abriéndole la puertecita y la puertecita... ...te acuerdan para su casa... ...ya... ...feria del hogar... ...cuando faltan exactamente 17 minutos para las 4 de la tarde... ...atención... ...se ofrece un chofer... ...para manejar colectivos... ...línea sur poniente... ...o sur oriente... ...dice soy muy serio... ...y muy responsable habría que llamarlo este caballero que se ofrece para manejar colectivo al set3 treinta 39 51 59 oiga y nos puede llamar estimada amiga amigo auditor como siempre como antes cuando demandan al 97 AM sigue vigente exactamente igual lo único que se llama fantástica en el 97 AM oiga y el teléfono 970910 970910 y pasan su aviso totalmente gratis correcto en el 92.3 yo para mí para mí el teléfono Luchito el que usted dice, pero para mí me queda más más orejero ¿Ya? en el 97-09 no, 9 70 9, 10, ahí está, 9, 9, 70, 9, 9, 70, 9 10, igual que antes y el buzón ahí abajo tapo pues, traiga su correspondencia y la escucha en la Feria del Hogar Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje ella se viste de hilo Tienen dinero a montón Con jardinero y criada, viven en una mansión, como en los cuentos de hadas, tienen dos hijas preciosas. La pequeña y la mayor, la grande ya tiene novio, y pronto hará la invitación, será la boda del año. De eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta es la situación María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ya se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo nos vio Dijo Caballero, aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Dijo el embajador la boda está cancelada y es por el bien de los dos ese hombre que tú amas ese es tu hermano mayor no se lo digas a tu madre para no causarle dolor maría teresa y Daniel son los dos personajes que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 Con el hombre que llamaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema La madre dijo, hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese a quien tú llamas, padre Ese señor no es tu papá Con no Cassa te conconfia, s'ha dit tu és tuermano. te que La, la, la, la, la, la, la, Feria del Hogar a través de... Fantástica FM 92.3 Y también en el 97 AM. Feria del Hogar para arrendar, para vender, para comprar, para cambiar... Para los trueques, para lo que usted estime conveniente, vende arrienda, lo que estime conveniente, feria del hogar. Nos puede llamar al 970-910, se ofrece una asesora de hogar con experiencia para el sector sur poniente jornada completa, de lunes a viernes, puede llamar al 7421-8230, 7421-8230, Feria el Hogar, contestando el teléfono, buenas tardes. Buenas tardes, Cotirrani, un gusto, un placer enorme, una alegría de escucharlo una vez más. Pero muchas gracias, estimado conciudadanos, aquí estamos para servirle Hasta como aquí. siempre... Oigan, me alegro mucho escucharlo Gracias. y su experiencia, una vez por todas, se dé cuenta la radio fantástica que la tradición de la radio la tiene usted. La experiencia de Radial la tiene usted, Chuta, y su, no hay, y su trayectoria no puede quedar de lado, y me alegro montones que usted esté incorporado a ese, ese programa y que tenga la otra hora que le robaron. No tengo palabras, eh, la verdad es que no que, encuentro las palabras... Qué bueno que los señores de, de, de ejecutivos de, de ahí lo tienen considerado es porque el público, si lo pedimos alguna vez, lo vamos a seguir pidiendo. Gracias, amigo mío. Muchas gracias. Muy gentil. Ya. Gracias. Porque locutores en este país son contados con el dedo en la mano y me sobran dedos. El resto son chabacanes Gracias, amigo. ¿Con Así que, tengo, que me alegro de escucharlo y espero verlo por Valdivia alguna vez. Correcto. Allá nos encontraremos, si Dios quiere, muy pronto así que cualquier ratito lo voy a pasar a ver gracias amigo, bien, gracias, muy gentil y saludo a Luchito que también me alegro que estén ahí junto en el dúo dinámico y ahí el saco. Batman y Robin para, ser, <risa> para servirle encantado, encantado así que sigan luchando hermano, que ustedes tienen su espacio en la radio aunque se los nieguen quien se los niegue ahí. Gracias amigo mío, gracias Un muy saludo cantivo. de acá de la distancia, que estén bien gracias, gracias, gracias, gracias ¿Y qué es lo que teníamos que escuchar o no podemos escuchar lo mismo que escuchamos antes? Eh, a ver que... <risa> No sé, porque a mí se me perdieron los zapatos Sí, el... sí, sí. La chabela nunca la pillé Exacto, sí, sí Exacto. Que estén bien. Usted vea que, la, la, la música que instalan ahí. Gracias, amigo mío. Muy gentil. Hasta luego. Chao, que estén adiós, bien. Adiós, un gusto saludarlos. Se necesita, maestro soldador, para empresa de publicidad en forma urgente. Contactarse al 71-22-31-344. O sea, el teléfono de Respica 231-344 o venir directamente a la 6 Oriente, 34 Sur 744, 6 Oriente 34 Sur 744 ahí abajo en esta misma dirección está el buzón, para que deposite su correspondencia oiga, por ahí me contó un pajarito, parece que ¿Qué? su amigo lo estaba llamando de allá de, de Valdivia ¿eh? vía online nos estaba escuchando de Valdivia, había claro. un llamado telefónico, claro sí, pues de Valdivia, pues de Valdivia sí, pues, eh, hemos bien, recibido eh. llamado de Valdivia, de Camarico, de Curicó hemos recibido llamados llamados de, de, de Linares eh, particularmente muchos llamados telefónicos diferentes parte de ah, sí, de sí. ese país Y ahora tenemos China. otro también, ¿Ah? ¿eh? y ahora tenemos otro llamadito. Póngale adelante, aló. Buenas tardes, señor, estás, Aló, buenas tardes, cuénteme. Se lo merecen estar en la Radio Fantástica. Gra la más grande de la Radio Fantástica. Gracias, muchacho. Gracias, tía, auditora. Muy gente. Lo más grande, de, lo más grande. Ay, se nos olvidó. Es un gran divulgador de la Radio Total, ja. Gracias, Kike. Que... Echaba, echaba de menos, la Radio Total. Ya, ya, pero la escucha igual, pero ahora eh, Fantástica también es. Eh. Sí, ya. No tengo palabras para agradecerle, amiga. A los dos. Gracias. Sí. Una, ya, una de Juan Gabriel. Juan Gabriel. Sí, sí. Encantadísimo. Canto de tristeza se llama la canción. lito Y Dios lo bendiga a los dos. gracha muy gentil. Adiós, adiós, adiós, adiós. ¡Feria del hogar! Oiga, don Alfoncito. Eh, y, ver, y bueno, también eh, siempre le damos consejos a, a, a ver, otros a ver. auditorios, ¿verdad? Si, si tiene problemas me con el el, el el el tubo escape. El, el tubo escape, el por el ejemplo, de mi auto. Claro, ¿A vaya voy? a Silencar ahí, pues. ¿A dónde Diez, voy, pues? A Silencar, pues. Ah, ¿y a dónde queda? 10 Oriente 7 y 8 Sur. Die deje ¿De qué ubicarme 10 Oriente 7 y 8 Sur? sur. Ya, ya la qué experiencia bien. de años le garantiza el mejor trabajo qué bueno, qué bueno bueno ya ya y si ya, ya. usted a veces tiene problemas con el gas ¿Sí? ah, y, y se ha quedado a media ducha nomás bueno, le van a solucionar sus problemas de inmediato junto a distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz teléfonos 22 20 73 y 23 15 55 se acuerda que usted llegó un día con todo el pelo con, con sí, champú pues, porque le claro. quedó la ducha todavía no ubicaba yo a don César Quiroz po. claro, ahora, ubico, ahora ya lo sabe ahora lo ubico. y importador y comercial Victoria ya lo sabe, siempre homenaje de corazón Juguetes para los niños ahí en importador y comercial victoria a costado sur costado norte recuerde que encuentra todo lo concerniente ahí a cumpleaños uno sur nueve y 10 oriente le esperan los locales verdes de la economía y lo otro que le puedo decir yo usted también que se vende trigo negro los 100 kilos 21 mil pesos para interesados llaman al celular 95 28 80 68 95 28 80 68 tenemos música Luchito usted que es el musicólogo de este programa ah pero por supuesto póngale pues. la música entonces pues o, o, o pase un par de avisitos y nos vamos a la despedida con el temita le parece o no o va a ver. ah perfecto mejor ya, a la más, más, temita, más ¿eh? mejor ando buscando un aviso aquí está Se vende bicicleta elíptica impecable con asiento y control de velocidades. Eh, na, na, na. Eh, llamar al 8257, 8207. Y también dice, me ofrezco para planchado especial, camisa. Soy varón, dice. super responsable. Eh, y voy a los diferentes hogares. Tienen que llamarme, dice, al 9515. 3503 9515-3503 también se vende un teléfono Samsung Galaxy impecable con chip Entel, 25 mil pesos para lo que sea, impecable ¿eh? no está ni rayado siquiera llamar al 9515-3503 y también se rinde una casa en Don Pablo 150 mil pesos por eso tiene que llamar al 9515-3503 Tres... No ves cómo te quiero ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves qué más no puedo Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado la feria del hogar a su servicio Hay solo un para y, y esto es todo por hoy en el próximo programa podrá vender, comprar, cambiar o regalar con la feria del hogar a su servicio, a su servicio con Alfonso Fernández, Fernández.